esa línea, ¿no? Sí, no sé la contradicción va principalmente en estos dos sectores. O sea que eh, acá en el tema central pasa por un lado que la el periodismo no llega a confundir en una alternativa o en un candidato que unifite a todos los sectores que le he que el periodismo está dividido en tres y divididos especialmente por, por su posición frente a a las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 que eh, abruce a esos sectores para eh, ir ordenadamente o organizadamente en contra de la películas de la justicia. Se está haciendo un tema muy desorganizado y eso genera consecuencias también malas para los trabajadores.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 Y por varios acompañando en la medida que vaya ordenándose la pues, diferente de Jota, que lo mismo se va ordenando y va ordenando también esta conclusión de ese tipo, ya que eh, el mismo Moyano o Palazzo no se plantea en ellos ser un los argentinos como alguna vez fue y que sirvió también de herramienta para los trabajadores para luchar por sus derechos intentar las medidas de ajuste muy parecidas que están pasando en este momento hoy ni moana ni, ni la corriente federal se plantea eh, crear una nueva cgt por el contrario plantean hacer la discusión interna así que a diga que se vaya resolviendo el problema de de alternativa electoral dentro del Pj supongo yo que se habrá seguirá resolviendo dentro del movimiento sindical también una alternativa para el conjunto de Lamentablemente estamos así, hoy estamos dependiendo muchos y los trabajadores de lo que sea desde arriba y no eh, una una fórmula que suba desde abajo. Me pareció sintomático lo que viene pasando acá en La Matarcha, en donde las dos CGT se indicaron, acá hay una CGT conocida eh, por, por Artís y otro por Lugueña,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 Bueno, muchas gracias a ustedes y aprovechemos mañana para, eh, pese a, a lo que las direcciones, utilizar este día como un, un día de lucha para que hacernos escuchar. O sea, que si nosotros no salimos, no hacemos escuchar y no plantamos esta demanda, seguramente van a tener que hablar para seguir apoyando estas medidas, ya sea en forma directa o con resiliencia, como lo vienen haciendo.